esa persecución existe, eh, hasta fue anunciada públicamente, o sea, el Jorge Lanata en su programa con Romina Manguel lo anunciaron el 24 de julio, uh -huh. dijeron el Poder Ejecutivo tomó la decisión de echar tres jueces antes del fin de año y pusieron un podio con fotos de Eduardo Freire, de Daniel Rafecas y yo, uh -huh. de modo que ese anuncio un par de semanas después, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura impulsó denuncias en mi contra, de modo que ahí las casualidades, yo en principio cuando vi ese programa que me avisaron, eh, lo puse y no lo podía creer y pensé que era solamente un, una de las mentiras más que, que suceden en los medios uh -huh. y luego cuando empezó a, a concretarse, me di cuenta de que era mucho más que eso y que había intereses muy, muy, muy, muy concretos y, y serios detrás de esto. ¿Pero vos por qué crees que el gobierno nacional apunta hacia justamente esos tres jueces, ustedes tres? Eh, no, yo no sé por qué esos tres jueces lo, lo analicé, lo pensé, y eh, incluso yo llegué a la conclusión de que el punto en común que tenemos los tres, porque estamos en yo estoy en otra ciudad, eh, claro. Rafecas es de primera instancia, yo soy de segunda, y Treiler es de la Cámara Federal de Apelaciones. Claro. Por lo tanto, los tres hacemos una función distinta entre el Poder Judicial. Lo que hay en común es que los tres hemos trabajado en, cada, en casos respectivos con, el, con temas vinculados o que de alguna manera tocan papel prensa.